te salve maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres aleluya aleluya aleluya aleluya Señor esté con ustedes Proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo según San Lucas, En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un vagabundo y le dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Al oír estas palabras, mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo El ángel le dijo no temas, María. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó yo soy la esclava del Señor cúmplase en mí lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia palabra del Señor En estos momentos, el presbítero roberto Marroquín llamará a los candidatos para ser instituidos para el electorado y el acolitado. Acérquese el que va a ser instituido en el Ministerio de Electorado, Alex Renato Ramos Rodas. Presente. Acérquese el que será instituido en el Ministerio del Acolitado, Manuel Taperia Raimundo. Presente. Toda hermosa eres María, y en ti mancha alguna jamás pudo haber. De nuevo saludo a todos ustedes, queridos hermanos, en esta fiesta, que es su fiesta porque somos todos los hijos de María y estamos aquí por ella. Como los hijos celebran a la madre, nosotros estamos celebrándola hoy. Pero también quiero saludar de modo muy especial a los queridos sacerdotes que nos acompañan. Tenemos aquí al Padre Ruperto, párroco de catedral, al Padre Francisco, vicario de catedral... Tenemos aquí también al Padre Juan José, que se vino del puerto de San José. Tenemos al Padre Héctor, de la Comunidad Misionero de Betania. Tenemos al querido Padre Abel, que se vino desde Guanagazapa. Y al Padre Jairo, el Padre Jairo, que es el párroco de San Pablo... Y por no dejarlo de último, al Padre Francisco, párroco de Siquinalá. Saludemos a los padres con un saludo. Y saludemos también a los seminaristas. Digamos juntos hermanos, gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos has dado una madre, nos has dado una madre descuintla. Madre descuintla. De de patrona de esta tierra, patrona de esta tierra. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Bendita sea la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Al principio yo decía unas palabras el que se las aprenda tiene un premio al final de la misa. Atento el oído. Toda hermosa eres María, en ti mancha alguna jamás pudo haber. De nuevo digamos, toda hermosa eres, eres María, María, en ti mancha alguna jamás pudo haber. Ese es un poema muy antiguo más antiguo que yo, ya ni me acuerdo de cuándo es. Y es un poema que realmente expresa lo que hoy nosotros estamos celebrando. El próximo año van a ser 170 años en que el Papa Pío IX declaró el dogma, Pío XII, perdón, declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se entiende esto de la Inmaculada Concepción? Bueno, cuando nacemos todos tenemos un pecado, el pecado original pero cuando ella nació, nació sin pecado, fue concebida sin pecado. ¿Y esto cómo se entiende? Imagínate... Gracias a Dios pasó la pandemia, ¿verdad? Que le dicen a un doctor, doctor, vaya a esa casa a curar a los enfermos. Y dice el doctor, no puedo, porque todos están infectados. Bueno, si el buen doctor va, no. Ah, no, le dice, hay uno que le va a abrir la puerta, es está sano. Entonces el doctor llega, toca la puerta y esa persona sana le deja entrar y cura a todos. Digamos juntos, hermanos, Virgen María, Virgen María, tú estabas sana pues estaba sana. Del pecado original, del pecado original. Serás la puerta, serás la puerta por la que entre, por la que entre. en esta Navidad en esta Navidad, El divino médico. El divino médico. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Otro aplauso a la Virgen María porque mira que si no hay si no hay por dónde entrar, la puerta está cerrada, pues el doctor se regresa. Hoy estamos muy contentos, hermanos, porque la Virgen María, cuando nació, ya era una niña, como decimos, especial, ¿verdad? En el buen sentido, en que no tenía esa mancha que todos tenemos. Esa mancha del pecado original que uno apenas entra a este mundo, ya, ya, ya se contamina uno. Hoy se habla de que el clima está contaminado. Por más que te pongas 10 mascarillas, eh, algo te llega de la contaminación. Pues no, naturalmente la Virgen María es aquella que entró al mundo ya sin pecado. Y qué hermoso, porque el Salmo 39 dice, Señor, Tú me has formado. Antes de que yo naciera, hiciste cosas grandes por mí. Miren qué hermosa está la patrona. Mañana será consagrada esta imagen que tiene muchos siglos. Que tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y me voy hasta 470 años, han venido a celebrarla. Merece un aplauso la Virgen María. Porque... Como dice el Salmo, Señor, antes de que naciera, tú ya me tenías preparado. Queridos hermanos, pero aquí viene una tarea muy grande. La fiesta, la gran fiesta de la Inmaculada, es colocada en el tiempo de Adviento. Pasado mañana es el segundo domingo de adviento en el cual dice la palabra de Dios preparen el camino del Señor. María era un camino bien preparado porque nació sin pecado ¡Hey! pero también se mantuvo sin pecado. Yo te pregunto a ti ¿Tú naciste con pecado original, sí o no? Yo, yo por lo menos no me acuerdo, pero sí me dijeron que... <ríe> Oiga, ¿y cómo fue que a ti se te quitó ese pecado original? Dígame. ¡Ah! ¡Vivan las cofrades! ¡Cómo saben! Digamos juntos, por mi bautismo por mi bautismo yo fui como ella yo fui como ella inmaculado inmaculado lo malo lo malo es que no me tardó es que no me tardó claro aprendiste a pecar sonó el teléfono y te dijo la mamá vaya a contestar diga que no estoy te enseñó a mentir te quedabas con el vuelto le picaste el ojo al gato es que nosotros ya fuimos inmaculados por el bautismo, pero no nos mantenemos limpios. Por eso, como digo, esta fiesta es una tarea grande. ¿eh? Porque vamos caminando hacia Navidad, pero vamos como aquel que llega a la misa y se tuvo que arrastrar por la montaña, se tiró por el barranco, llega todo lleno de lodo, llega lleno de tierra... Queridos hermanos, nosotros también hemos de vivir esa purificación, porque ya la tuvimos. Hubo otra persona que ya ya fue inmaculado cuando lo hicieron. ¿Quién sería inmaculado cuando Dios lo hizo y no tuvo pecado? ¿Quién fue? Nuestro padre Adán. Adán lo hizo Dios bien hecho y a la Eva no digamos. Pero ¿qué pasó? El diablo se mete. Porque el diablo no quiere gente limpia, quiere gente manchada. Vicio, mentira, odio, violencia, engaño, vanidad. Por eso este tiempo es una tarea muy grande. Y como digo, ya no vamos a poder bautizarnos por segunda vez. Pero ¿cómo se llama el segundo bautismo? Le voy a preguntar a los teólogos porque ya están estudiando, se supone eso. ¿Cómo se llama el segundo bautismo? para que tú llegues puro a la Navidad, se llama la... ¡Bravo! Mire, supongo que es de tu casa, ¿no? La Santa Confesión queridos hermanos denle trabajo a los padres que para eso están aquí ¿cómo vas a llegar toda la Navidad? y ahí hice los tamales ya tengo los regalos ya, ya preparé toda la fiesta el diablo también prepara la fiesta anoche fue 7 de diciembre fue la quema de él pues te había de quemar tú también digo, pero no no así físicamente pero Porque el fuego purifica ¿eh? Entonces nosotros tenemos hoy una tarea muy grande ¿eh? Escuintla, como todo el mundo, es una tierra Donde hay bien, pero también hay mal De ti depende escoger cómo quieres llegar a la Navidad Puro de corazón o con esas manchas Qué bonito lo que dice San Pablo en la segunda lectura Nosotros también fuimos destinados a ser puros. Teníamos ya ese camino. Pero ¿qué pasó? Me enseñaron a mentir. Me enseñaron a robar. Me enseñaron a presumir. Ahora yo le enseño a otros también. Es importante que nosotros celebremos en este tiempo de Adviento a nuestra Madre Santísima. Pero también... Recordemos que estamos en el camino de la purificación. Pongan la atención al domingo próximo, porque dice, "Preparen el camino del Señor." Y esa preparación pues comienza con la santa confesión, una buena confesión. Y también hay otra forma de prepararse haciendo caridad. Queremos pedir al Señor, entonces, en resumen, dos cosas. Digamos juntos, Señor Jesús. Señor Jesús. Te estamos esperando. Te estamos esperando. En esta Navidad. En esta Navidad. Si mi madre es pura. Si mi madre es que pura, yo también desee que yo también de ser puro como ella ser puro como ella señor jesús señor jesús, cuando yo peco cuando yo pe me equivoco me equivoco después me duele después me duele prepárame señor prepárame señor, a tu santa navidad a tu santa navidad y la segunda cosa que le queremos pedir al señor es que hay que ser valiente hay que ser valiente no Eva, por andar pensando tanta cosa, dejó de escuchar a Dios y escuchó la voz de la serpiente que la engañó. En cambio, María, cuando el ángel llegó, solo a él escuchó y dijo, hágase en mí según tu palabra. Mañana va a ser un día muy bonito porque vamos a pedir a Dios su bendición para esta imagen, María no es que está en esa imagen, ella está en la gloria de Dios. Pero es una representación que hace 470 años nosotros veneramos en escuinta. Vamos a pedirle por ella o a través de ella para que el Señor nos ayude también a llevar la palabra de Dios a los demás. Qué hermoso cuando María, habiendo recibido a Jesucristo en su corazón en su seno como la mamá cuando está esperando llevó a Jesucristo a su prima Santa Isabel quizá en tu familia hay gente que no está pensando en estas cosas ¿eh? están pensando en la pachanga en el jaripeo porque en Navidad el 60% de lo que se vende en el año se vende en Navidad todo el mundo vende, todo el mundo compra y hemos perdido la necesidad de esta preparación a los sacerdotes queremos pedirles que estén disponibles a la Santa Confesión y aquellos que se están preparando para ser instrumentos de purificación que también ellos se dejen purificar para ser como María, un lugar limpio a donde Dios quiera nacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, Alex y Manuel. Hermano Manuel, Alex, queremos pedir a Dios para que se digne bendecirte, y vamos a pedirlo todo, queridos hermanos, para que Él realice este ministerio de lectora. Oremos. Dios fuente de toda luz y toda bondad que enviaste tu Hijo palabra de vida, para revelar a los hombres el misterio de tu amor, dígnate bendecir a este hermano nuestro, Alex, elegido para el ministerio de lector. Concédele que meditando siempre tu palabra... Penetrado y transformado plenamente por ella, la anuncia con fidelidad a sus hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe Alex el libro de la Sagrada Escritura y transmítela fielmente como palabra de Dios, para que sea viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a orar también para que este hermano nuestro sea bendecido con el ministerio del acolitado y Dios le dé fuerza para servir siempre con fidelidad a su iglesia. Padre Clementísimo, que por tu Hijo único encomendaste a tu iglesia el pan de vida, dígnate bendecir a este hermano nuestro Manuel, elegido por el ministerio de acólito para que participando con frecuencia de la Eucaristía, distribuya con fidelidad el pan de vida a los fieles y crezca constantemente en la fe y el amor para edificación de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía y vive de tal manera que pueda servir dignamente a la mesa del Señor y de la Iglesia. Amén. Amén. Hermanos, en esta celebración de nuestra madre, recordemos las palabras que le dijo Isabel. Bendita tú porque has creído. El que cree es aquel que no ve. Si no está escrito dichoso, el que cree es sin ver.